¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama! Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Pero él hoy no va a deciros hola, no va a saludaros, porque el viaje de hoy es especial y diferente. De hecho, tenemos a otro invitado, no mejor que Félix, pero que va a enseñarnos cosas que pues, Félix no, no nos puede enseñar porque no las tiene, no es el dueño. Veréis, estamos en San Millán de la Cogoya, en La Rioja. Ya sabéis que hacemos últimamente muchos viajes que no hacemos por nuestra cuenta, los hacemos como parte de nuestro trabajo. Entonces, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar La Rioja y de ir a San Millán de la Cogolla, un lugar muy famoso porque allí hay un monasterio, el monasterio de San Millán, donde se recoge algo muy especial que os voy a contar. Este monasterio es muy famoso por las llamadas glosas emilianenses. Probablemente muchos no sepáis qué es esto, pero bueno, es bastante sencillo. Mirad, imaginad que estáis estudiando un idioma difícil, no como el español, que es muy fácil, y que hacéis algunas anotaciones en los márgenes de vuestros cuadernos o de vuestros libros para tenerlo todo claro y para no confundiros Bueno, pues hace mil años eso es lo que hacían los monjes. Como los libros estaban escritos en latín culto, y eso era muy difícil para la gente de a pie, para la gente común, Hacían anotaciones en latín vulgar de aquellos términos, de aquellos conceptos que no se entendían bien y que eran difíciles para que así los estudiantes y la gente que iba a leerlos, pues, lo tuviera todo muchísimo más claro. ¿Qué pasó? Que esas anotaciones en los márgenes, en latín vulgar, fueron el origen de lo que hoy en día conocemos como castellano, como español. Y esas anotaciones se llaman glosas emilianenses. Mirad, como este tema es tan interesante y a mí me, me gusta tanto porque no es tan sencillo, ¿eh? en este vídeo, atención, tuvimos la oportunidad de que el abad del monasterio, podríamos decir que es pues el jefe del monasterio, nos enseñase en directo, en persona, ahí con nuestros propios ojos... Vamos a poder ver esas glosas emilianenses. Así que esto es muy especial. Entonces, este vídeo, este viaje, estará dividido en dos partes. En algunas ocasiones se escucha un poco peor porque íbamos en grupo, nos estamos moviendo, las personas hablan eh, por, su, por su cuenta... Pero es un vídeo muy especial en un lugar al que muy poca gente tiene acceso porque es que realmente teníamos una invitación especial. De hecho, estábamos allí muchísimas personas y solo un grupito muy reducido conseguimos el acceso y entre esas personas estuvimos Félix y yo y me pareció una maravilla, de verdad. Um, para mí era muy especial y muy importante poder ver eso, además de porque me gustan muchísimo los libros y los libros antiguos, me gustan ese tipo de bibliotecas que tienen cosas que, que no puedes ver, que no puedes encontrar, son, son joyas que no están hechas de oro, pero... Son verdaderas joyas, la verdad. Así que fue un momento muy especial y a nosotros nos hace muchísima ilusión poder compartirlo aquí en Español en Pijama y que podáis ver eh, muchas de las cosas que vimos nosotros en la biblioteca del monasterio de San Millán, a la que, como os digo, no es tan fácil entrar y, por supuesto, el abad no va a recibir a cada persona que visite el monasterio para enseñarle esto. Así que, sí, muy especial, la verdad. Tenéis ahí los códices fascinantes eh, que están en la, una en la Real Academia de la Historia, otro está en el monasterio de, de Silos. Los dos pertenecían a la biblioteca del monasterio. Una circunstancia. Pues los saliendo los códices, algunos están en España, otros fuera de ahí. bien Quizás no es, no es tan importante. Un poco os he traído aquí para que veáis este armario donde se guardan los cantorales. Tenéis ahí un cantoral abierto. Son los códices con el canto gregoriano y, el, y la letra del oficio divino que los monjes usaban de día a día en el rezo o en el canto de la liturgia de las horas. ¿Eh? Fueron todos estos códices eh, actualizados o reformados en el siglo XVIII, 1729, en muchas de las páginas de algunos de los mismos códices pues, son anteriores. Cuando están es, eh, escritos y pintados en pergamino, la hoja es un poquito gruesa y permite raspar y actualizar o reponer lo que con el uso del paso del tiempo eh, se ha ido deteriorando. Lo cual me da impresión, este armario es un armario especial Un armario hueco para que circule el aire, separado como un metro del muro de la iglesia eh, y luego a la parte baja, lo que no vemos, son cascotes de alabastro. El alabastro es una piedra que tiene algunas propiedades, unas concentrar la humedad. Claro. Donde está en abundancia, el clima o el ambiente es un poquito más reseco. Entonces importaba, conservaban bien estos libros que eran muy caros. Eh, Eh, y que durasen, no digo toda la vida, pero casi, ¿no?, era un poquito la la de ser el... la Fueron, sabemos, la, la fecha que tenemos última es que fueron retocados, actualizados en 1729, es decir, se actualizaron de acuerdo a la música, pero muchas de las páginas y los códices pues eran del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, ¿eh? es un poquito lo, lo que hay. Eh, Están hechos con la piel del ternero nonato, quiere decir que tenía que sacrificar la vaca antes de que pariera eh, para que luego la piel del ternero, que la necesitaban grande para el tamaño, eh, permitiera la escritura. No, no lo hacían los monjes, los monjes compraban las pieles que eran muy costosas, venían de Pérgamo la zona del, del Asia, orientando ahí con, con Europa y eh, a través de los mercados adquirían las pieles y luego les daban un tratamiento para poderlas usar como papel, ¿no? como para confeccionar los códices. Más o menos tiene cada libro de estos, cada códice tiene unas 200 páginas, quiere decir que necesitaban pieles de cierta a menos, pero era un material y por eso tan caro, y los monjes se cuidaban de que les durase toda la vida. ¿no? Aparte del trabajo del calígrafo, de copiar a mano, de los ilustradores, de adornar cada una de las páginas. ¿eh? un sistema sencillito que permite, que son los libros pesados, pesan entre 40 a 70 kilos en tamaño, pero en este sistema se manejaban fácilmente y de aquí entre dos monjes lo llevaban al fascistón del coro. Normalmente de lunes a sábados rezaban el coro alto y sábados y domingos y días festivos en el coro bajo. Tenía un poquito más de trayecto con, con estos libros. ¿eh? encuadernados después con unas tablas de madera de olmo, de madera de nogal, están revestidas con la piel del ternero curtida y con estos clavos que no son solamente ornamentales, sino esto ayudaba a proteger el códice del roce con el atril ah. con los clavos se estropeaba el atril pero el uso diario no estropeaba el códice de qué es lo que importaba ¿Eh? también como cosa curiosa como El ambiente que fuera seco, que fuera ventilado, eh, evitaba eh, la proliferación de los hongos y, por tanto, mejor eh, conservación del, del pergamino y luego dos agujeritos para acceso al gato. ¿eh? Mm -hmm. que, ah, las ratas. La rata, ah, la rata, el gato sí. tenía acceso ahí, entonces cuando mm -hmm. lo que dejaba el gato, avientaba las ratas y los ratones para sí, que bien, no, no dañaran los córdines. ¿eh? Mm -hmm. sí, bien. Sí, sí. Sí, sí. Vamos yendo hacia allá y vamos a la que es lo más interesante es. Esto es curioso. Eso es parte del sistema de ventilación. Sí, sí, sí, está todo ubicado. Entonces, circula aire y garantiza que es un clima seco, que no hay mucha oscilación de temperatura. En fin, todo está preparado para el cierre ¡Qué chulada! <risa> Exacto. Sí, sí, sí, sí. El más antiguo es del año 1470 aproximadamente, es un incunable, impreso en Venecia, y el más reciente de 1773-74. Eh, La disposición de la librería con las estanterías y la, la posición que ocupan los libros es la propia que tenía en, en torno al año 1782-83 y es cuando se hizo la estantería actual. ¿eh? Eh, eh, ocupa la biblioteca el espacio de la antigua librería, porque el edificio y esta sala ya era la biblioteca en el siglo 16 pero en 18 XVIII ¿eh? dieron esta forma que ahora vemos todos ahí. ¿Qué? Eh, Los libros están colocados en las estanterías, eh, por tamaños, no por materias. ¿eh? Únicamente que porque el pergamino es más resistente a la luz, de cara a la luz están los encuadernados en pergamino. Y contra la luz los encuadernados en cartón o en cartoné. ¿eh? Pero no os engañéis López, es que estos libros son más recientes ya que hay más antiguos. ¿eh? Hay libros del siglo XV del siglo XVI en cartoné. Y hay libros del siglo XVIII cuadrados en pie, en, en pergamino, que está eh, un poquito mezclado todo. Son libros de todos los saberes, ¿Eh? matemáticas, farmacia, medicina, astronomía, astrología, derecho, historia, geografía, arquitectura, literatura, hay gramáticas diccionarios, libros tratado sobre la Biblia y también la gran colección de Biblias antiguas, es decir, va un poquito de todo. Buena parte, pues igual el, casi el 60% de los libros están escritos en el latín, no porque esto sea un monasterio, sino porque latín, como sabéis, es la lengua científica en todas las universidades de Occidente hasta el siglo XVIII. Ya, a lo no, mejor ya desde el siglo XVII, pero, pero sobre todo a partir del siglo XVIII es cuando se abre un camino en la universidad, las lenguas o las ciudades, entonces se explica, se estudia en latín, se escribe en latín y las investigaciones, aunque sea temas tan maldicas, pues están en latín. Un poco la razón de salir de los Muchos de los libros son primeras ediciones, tienen muchos grabados, muchos bellos, libros vistosos. Muchos de ellos conoce el uso que van haciendo los monjes o la gente que consultaba la biblioteca. Basilea el año 1527. ¿En serio? ¿Eh? Estuvo censurado. ¿eh? No, no, no lo metieron al infiernillo, pero sí estuvo censurado. ¿Eh? Un inquisidor que visitó la biblioteca el año de 1614. Dice ahí. ¿eh? dijo la notita que lo había corregido. ¿Qué es lo que hizo? No lo mandó secuestrar porque el contenido general está estaba de acuerdo con la ortodoxia o con lo que se pensaba en aquella época. Es, este libro Erasmo propone una nueva traducción de los libros del Nuevo Testamento. Entonces el códice en general, el libro está a tres columnas. En la columna de vuestra izquierda está la lengua original que es el griego en la columna de vuestra derecha está la traducción clásica que es la que hizo San Jerónimo del siglo V y en letra más grande al centro la que propone el asomo de Rotterdam. En letra más grande se puede cotejar y ver la validez, la fidelidad al texto original y en qué mejora la traducción antigua. Bien. Eso se ve que estaba todo bien, no hizo, pero sí le hizo correcciones a las introducciones. Porque ahí... No. ¿Es Qué lo hizo, borrona En serio, los párrafos o las frases que no consideraba oh, adecuadas. Adecuadas. Parece el libro de Al, alguna vez más fuerte y otras más suaves que permiten la lectura, ¿veis? Por ejemplo, estas páginas. salir por aquí? ¿Ves? Bueno, esto claramente no estaba de acuerdo. Exactamente. Pero se conserva sí, bastante sí, bien sí, para tener eso. ¿eh? Sí, sí, está muy bien conserva. Mira, y esto era que tenían cierres, ¿verdad? Sí, sí, esto tenía cierres. Ya vais a ver alguno que tiene cierre para los libros. Que ponen el lomo a ver. Esto que me da que preguntar del lomo. Estamos acostumbrados a ver las bibliotecas como está esta, ¿no? Con el lomo hacia fuera y los libros de pie. Que sea al revés. Ah, al principio para aprovechar más el espacio el es así, en el es fácil, el espacio, sí, sí sí exacto. A, a, a, para aprovechar el espacio primero los libros comenzaron a ponerse tumbaos ah, y con el canto hacia afuera con lo cual tenían que escribir a mano Leo. el nombre porque del si libro, no la asignatura claro. y la asignatura. Era una posición incómoda porque para sacar un libro había que mover varios. Entonces, un poquito más tarde, en el siglo XV siglo XVI, los libros aparecen tumbados. Las librerías del siglo XVII, y bueno, ya quizá la mitad del siglo XVI, ya comienzan a poner los tiesos, pero siempre con el canto hacia afuera. Entonces, las bibliotecas anteriores al siglo XVIII están todas con el canto hacia afuera. Del el escorial está En el siglo XVIII se dieron cuenta que esto era muy incómodo y que valía. ¿eh? Y pegarle un tejuelo o dos tejuelos. Y esto la protegía mejor de la luz. Y era más práctico de esta manera, pero tuvieron que pasar casi doscientos y pico años <risa> para que se dieran cuenta de, de eso que a nosotros nos parece elemental. ¿eh? Sí. Nos olvidamos de los libros, luego salgo más libros. Ahora vamos con los códices. Vale, vale. Hasta aquí hemos llegado. El vídeo de hoy tiene que terminar aquí, pero sé que he sido un poco mentirosa y que no hemos visto las glosas, pero en el próximo viaje os prometo, tenéis mi palabra de que vamos a verlas es que había al final muchísimas cosas interesantes que quería que vieseis también, entonces sí, las glosas quedan para el próximo viaje y también os explicaré por qué son tan importantes para mí, creo que se puede imaginar que soy profesora de español y todo lo demás, pero hay una razón incluso un poquito más profunda que no tiene nada que ver con mi trabajo de profe de español ahora así que te lo voy a contar todo en el próximo viaje adiós